Bueno, decíamos en los titulares de las noticias que se está registrando un paro de 24 horas convocado por la mesa coordinadora del PAN. Por tal motivo, la elaboración, la distribución y la atención al público eh, va a estar afectado en todo el país. Estamos en contacto telefónico con Luis Echeverría, titular de la mesa coordinadora del PAN. Luis, buen día, bienvenido. Buen día, ¿cómo estás, José Luis? Muy bien, muy bien. Bueno, estábamos analizando todos los mensajes del Poder Ejecutivo que está afinando todo para eh, comenzar la, la discusión del presupuesto en el Parlamento que va a entrar el domingo. Estamos a viernes hoy, pero ya todo el mundo tiene un panorama... Eh, complicado de cómo están las arcas del, del país. Y supongo que la onceava ronda de los consejos de salario viene más o menos parecida, ¿no? Sí, eso sí, José Luis. Si bien nosotros este no somos parte de, del presupuesto en cuanto a, a la negociación colectiva, sí nos toca la parte de, de la pauta, ¿verdad? Según. el cual ahí lo único que podemos estar de acuerdo es que se hace una diferenciación en cuanto a las franjas en los salarios más bajos. Sí. Pero no así en cuanto a los porcentajes, ¿verdad? Ajá. En el entendido, además, no, no nos olvidemos, recordemos, que al culminar la la décima ronda hubo un correctivo, en el cual en ese periodo la inflación este fue menor en la inflación proyectada, por lo cual ya arrancamos con un descuento de casi un 1%, ¿verdad? Respecto a al ajuste que se va a dar a partir del 1 de julio. Bueno, eso es un adicional que yo no, no lo recordaba, ¿no? este pero Lamentablemente pero, no lo hicieron recordar las patronales, claro. y también en mi interior Trabajo, ¿verdad? Sí, sí, sí. sí, sí. Eh, bueno, Luis, y ustedes vienen con una intransigencia importante en el sector, ¿no? Sí, principalmente en el sector de las planificadoras industriales y eso es lo, lo que más nos, nos preocupa y, y lo que vamos a tratar hoy, ¿no? este, la intransigencia de algunas patronales de, de las planificadoras este, que no solo que no no, no no quieren firmar un nuevo convenio, lo cual eso es grave, sino que quieren redaciar beneficios ya conquistados de, de convenios anteriores. ¿no? Eso ya de plano lo rechazamos y no lo vamos a aceptar de ninguna manera y obviamente que vamos a tener consecuencias hoy este cuando estemos en asamblea. Y, y digamos eh, la mayoría de, de, de los trabajadores de, de que integran la mesa coordinadora del PAN, eh, ¿en qué franja entrarían de las pautas salariales, Luis? Bueno, ahí en lo que es panaderías artesanales entran este en la primera franja, todos, ¿no? No, sí. no son grandes sueldos, este no, no llegan a 40.000 pesos. Pan, estamos la, hablando de las panaderías artesanales y la y la, las otras la bar... y, y, y, y, y las industriales, este eh la segunda franja, pero este sí. apenas pasando la primera, ¿verdad? Claro, Andan sí. en torno a los 40.000 pesos, tampoco es que sí, sí, sí. Este, Y bueno, considerando eso, yo creo que es más perjudicial aquello que ganan 40, que van a tener un un y medio que el resto que entran en la primera, ¿no? Porque no hay mucha diferencia, pero sin embargo este van a ser más castigados porque va a ser menor de la muerte. O sea que ustedes hoy van a analizar la, la realidad de que tienen hoy y podrían definir medidas de lucha, Luis. Sí, porque en cosa también nosotros elaboramos una plataforma bastante austera, bastante coherente con la realidad del sector y sin embargo hubo una negativa absoluta. Por lo cual hoy lo que vamos a analizar es Este, lo que ha respondido el sector empezaré al respeto a las propuestas que hemos hecho y que ha habido muy poco avance casi nada verdad el 2 de septiembre nosotros tenemos una próxima este reunión por los consejo salarios bueno si la cosa no avanza este la idea de eso hoy este ya salir con una medida de una batería de medidas este y estar preparado por por si nuevamente las respuestas este son negativas lo de septiembre y empezar este un Un conflicto no nosotros entendemos que no podemos permitir primero que se nos re retraceen que eso ya de plano lo lo rechazamos pero tampoco que nos sigamos avanzando en nuestra conquista verdad y que se pierda este, el salario pero que cuál es el plan qué planteo hicieron ustedes y, y qué negativa tuvieron de, de parte de la de las patronales El primer planteo fue que no se descuente eh, la diferencia de del colectivo de del convenio anterior. Sí. Si bien es cierto que la inflación fue menor, pero nosotros recordemos que en el en el periodo puente, que no hubo negociación colectiva, se perdió, si bien después se recuperó, en todo el periodo se perdió. Y nosotros lo nos dijimos que, que lo devolviese, ¿verdad? Por lo cual entendemos que se debería utilizar en el mismo criterio, y no descontar. Y la segunda cosa es que hay beneficios que y te había a puntualizar el uno. Nosotros tenemos, en este convenio que venció, un 25% adicional del vacacional, que se que está atado un presentismo, si tú no, no faltas más de 8 días en el año, tenés un 25% adicional. Ajá. Sin embargo, eh, ese beneficio también lo quieren quitar. este Y quieren recortar y cambiar la paramétrica que tenemos nosotros para cobrar antigüedad, que es bastante buena y es significativo este lo que se cobra para el trabajador. Bueno, en ese sentido nosotros no estamos de acuerdo. Esas son las dos cosas fundamentales este, que nosotros estamos luchando e intentando que, que siga como está y que se mantenga el cobro, ¿verdad? ¿Y cuánto hace que cobran el, el presentismo ese del 25%? ¿Cuánto? No, a, a, debe hacer este 8 años, 10 años por lo Ajá. menos, por eso te digo, son beneficios de hace yo. bastante tiempo. No así el del vacacional que lo arreglamos en el convenio pasado. Bueno, nosotros queremos que se ratifique, ¿verdad? Claro. Perfecto, Luis. Así que, de tomarse medidas, se van a comenzar a aplicar después del 2 de septiembre, seguramente. Exactamente, exactamente. Lo que nosotros vamos a hacer es ahora un plan, una acción, eh, y vamos a dejar que el plenario nacional de, de la mesa coordinadora, posterior al 2 de septiembre, analice cómo fueron las negociaciones para ver si si se aplica o no. Perfecto. Luis Echeverría, muchísimas gracias por el tiempo y por la información, ¿eh? Oh, gracias a ti, como siempre, a desordenar.